En sí, Radio en Guixó, llegó en el año del 2001, igual a raíz de conflictos que había en la comunidad. Entonces, en aquel entonces, este, igual como cada año, salió una caravana a la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo se llama? En esos años igual se estaba dando lo de la huelga estudiantil en CEU. Pues, entonces, este, la banda de acá conocía un colectivo que es el Cama inicialmente, ¿no? Y ya a través del cama, pues estaban los compas de La Que Huelga. Entonces ya de ahí les proponen a, aquí a los, la banda de Elogs, este pues, ¿cómo se llama? Poner una radio acá. Entonces a los compas de acá, pues les parece chido, ¿no? Y ya este en octubre del 2001, la, los de La Que Huelga arman un transmisor, pues, para probarlo acá. Entonces este se trae la antena, la traen ellos, la arman acá. y se prueba ese transmisor no en octubre mero en la fiesta de día de muertos entonces ya de ahí este se hacen la prueba y checan alrededor cuántos kilómetros agarra y por fortuna pega a todos los pueblos que están en la orilla, no como 6 kilómetros a la redonda pegó la señal y ya después viene la propuesta de que pues la asamblea en ese entonces pues quería adquirir un transmisor y pues se adquirió este con los compas de la que huelga y quedó en la frecuencia del 104.9 Entonces desde ahí este pues varios compas participaron en la radio no o varios tallercillos sobre producción de audio, de spots y ese rollo ¿no? Y este pues la radio en ese entonces sirvió como pues también un medio de cohesión ¿no? hacia la asamblea y más que nada de comunicación para los barrios de lo que pasaba en el pueblo Entonces de ahí después ya nuevamente hay elecciones y se da así como una tranquilidad en el pueblo, no. Y queda la radio y este se trabaja en la radio los compañeros, pero ya después hay una como que se empiezan a tener problemas, no, dentro de la radio problemas de digamos recursos humanos, recursos financieros y todos esos rollos que de por sí pues se dan, no. ya de ahí este, se cambia de lugar la radio, se pone acá en las instalaciones de otros compas, de una AC, y ahí se queda la radio, entonces se transmite durante los años que siguen, pero ya en para 2006 cuando se da el conflicto de, en Oaxaca con lo de Ulises, entonces también aquí por ejemplo se da cobertura a todo eso, ¿no?, eh, Porque, por ejemplo, Radio Plantón, que es de la sección 22, entonces también emite comunicados a las redes comunitarias y pues más que nada se les dio a ellos el espacio para difundir lo del movimiento magisterial. Y de ahí se da nuevamente otro problemilla aquí en la comunidad. Entonces, este, a partir de ahí y por las condiciones en las que se encuentra la radio para ese, esos días, se decide suspender la transmisión no aparte de que pues hubo problemas con el local y este pues con más que nada problemas también de recursos humanos de que ya no era mucha banda que estaba dentro del proyecto entonces se decide cancelar la transmisión de 2006 entonces se queda suspendida 2006 2007 2008 hasta 2009 se intenta nuevamente pues rescatar el proyecto ¿no? entonces se crea la idea de crear un centro de capacitación más que nada y de formación para chavos que quieran participar como pues, comunicadores comunitarios pero pues para eso ya se está dando otra vez el conflicto en la comunidad ¿no? entonces eso como que retrasa un poco el proceso de formar el centro y crear otra vez desconfianza en el local donde está la radio pero como te digo aún sigue el proyecto está pues o sea digamos radio Mission no está al aire ni eso pero sigue ahí el proyecto inicial no como inició y este desde el año que se instaló nunca tuvimos problemas así de que fallas de transmisor o x cosas técnicas no más que solo una vez y pues este se arregló eso Entonces ahorita te digo la idea fue crear el centro así como de capacitación para chavos que quisieran participar en la radio. Y pues se dieron algunos talleres, pero ahorita por la misma situación pues se ha así como que dejado pendiente, ¿no? Y está ahorita, pues esa idea de crear el centro de producción para que desde ahí pues se pueda crear material para difundir a través de la radio. Eh, curiosamente también existe una radio aquí en el bachillerato, que igual es radio pues comunitaria, pero más que nada ellos este, mantienen una idea más que nada en el rollo estudiantil o lo, lo académico. Igual pues sí, da, pega a todo lo que es el pueblo, Ajá, pero más que nada ellos tienen una línea así más que académica. Entonces este, pues así está el rollo hasta ahorita de la radio en que pues ya tiene un rato que dejó de transmitir. ¿Qué significa su nombre? Eh, inicialmente le pusieron Reding Yisho porque es el nombre del pueblo en dialecto, y qué significa, este, bueno ellos lo interpretaron como la voz del temprano florecer, ah, desde un inicio.